¿Qué tal, cómo les va? Soy Gabriel Fernández, el director de la Señal Medios. El periodismo es un oficio, es una profesión, pero también es un oficio que se hace en la práctica. Uno lo elige voluntariamente, por lo tanto asume un compromiso. Somos trabajadores orgánicamente dependientes del pueblo argentino, pero eso no quiere decir que macaniemos para beneficiar al pueblo. Un amigo me decía, cuando no contamos la verdad, Estamos engañando a los propios, porque los ajenos, las grandes empresas, los servicios, ya la saben. Cuando nosotros no decimos la verdad, estamos engañando a los propios. En ese sentido, no me gusta mucho esta que divide el mundo entre alcahuetes y monopolios. Creo que hay un lugar para el periodismo popular alineado con el nacionalismo popular y que narra la verdad y se permite profundizar en hechos aún estrictos difíciles de absorber. Un abrazo.